camino. Artículos del 17 al 23 de junio. Sanciones impuestas por Estados Unidos a 20 países. Un sabotaje económico que es letal, ilegal e ineficaz. Aunque el misterio de quién es el responsable del ataque a los dos buques petroleros en el Golfo de Oman sigue sin resolverse, está claro que la administración Trump ha estado saboteando los envíos de petróleo iraní desde el 2 de mayo. Cuando anunció su intención de hacer que las exportaciones petroleras de Irán se redujeran a cero, negándole al régimen su principal fuente de ingresos. La medida iba dirigida a China, India, Japón, Corea del Sur y Turquía, todas las naciones que compran petróleo iraní y que ahora se enfrentan a las amenazas de Estados Unidos si continúan haciéndolo. Puede que el ejército estadounidense no haya hecho volar físicamente por los aires a los petroleros que transportaban crudo iraní, pero sus acciones tienen el mismo efecto y deberían considerarse actos terroristas económicos. La administración Trump está también perpetrando un robo masivo de petróleo al incautarse de 7 mil millones de dólares de los activos petroleros de Venezuela, lo que impide que el gobierno de Maduro. p u e d a acceder a su propio dinero. Según John Bolton, las sanciones a Venezuela afectarán a sus exportaciones de petróleo por un valor de 11 mil millones de dólares en 2019. El gobierno de Trump amenaza también a las compañías navieras que transportan petróleo venezolano. Dos compañías, la una con sede en Liberia y la otra en Grecia, ya han sufrido sanciones por el envío de petróleo venezolano a Cuba. Sus barcos, No están averiados, tampoco el sabotaje económico. Ya sea en Irán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte o en algún otro de los 20 países bajo la bota de las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Trump está utilizando su peso económico para conseguir cambios de régimen o cambios políticos importantes en países de todo el mundo. Las sanciones estadounidenses contra Irán son especialmente brutales. Si bien no han conseguido alcanzar el objetivo de cambiar el régimen, han generado crecientes tensiones con los socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo e infligido terribles dolores a la gente común de Irán. Aunque los alimentos y las medicinas están técnicamente exentos de sanciones, las sanciones contra bancos iraníes como el p a r s i a n Bank. El banco no estatal más grande de Irán hace n que sea casi imposible procesar los pagos por bienes importados, y eso incluye los alimentos y las medicinas. La escasez resultante de medicamentos causará con seguridad miles de muertes en Irán que podrían evitarse, y las víctimas van a ser personas trabajadoras comunes, no hay atolás ni ministros de gobierno. Los medios corporativos estadounidenses han servido de cómplices con el pretexto de que las sanciones son una herramienta no violenta para presionar a gobiernos específicos y forzar algún tipo de cambio democrático de régimen. En Estados Unidos, las noticias rara vez mencionan su impacto mortal en la gente común. Se limitan a culpar de las crisis económicas resultantes únicamente a los gobiernos que son objeto de sus ataques. El letal impacto de las sanciones es demasiado claro en Venezuela. Donde las severas sanciones económicas han diezmado una economía que ya se estaba recuperando de la caída de los precios del petróleo, de los sabotajes de la oposición, de la corrupción y las malas políticas gubernamentales. Un informe anual conjunto sobre la mortalidad en Venezuela en 2018, elaborado por tres universidades venezolanas, encontró que las sanciones de Estados Unidos eran en gran parte responsables de al menos. 40.000 muertes adicionales ese año. La Asociación Farmacéutica de Venezuela informó en 2018 de una escasez del 85% de medicamentos esenciales. Si no fuera por las sanciones estadounidenses, la subida de los precios mundiales del petróleo en 2018 debería haber facilitado al menos un Un pequeño repunte en la economía de Venezuela e importaciones más adecuadas de alimentos y medicamentos. En cambio, las sanciones financieras de Estados Unidos impidieron que Venezuela refinanciara sus deudas y privaron a la industria petrolera de dinero en efectivo para piezas, reparaciones y nuevas inversiones, lo que llevó a una caída aún más devastadora en la producción de petróleo que en los años anteriores de bajos precios de petróleo y de presión económica. La industria petrolera proporciona el 95% de las ganancias extranjeras de Venezuela, por lo que, al estrangularla y al apartar a Venezuela de los préstamos internacionales, las sanciones, como era de prever, y de forma intencionada, han atrapado al pueblo de Venezuela en una letal espiral económica descendente. Un estudio realizado por Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot. Para el Centro de Investigaciones Económica y Política titulado Sanciones como Castigo Colectivo: El caso de Venezuela, informó que el efecto combinado de las sanciones estadounidenses de 2017 y 2019 se proyectó para que provocaran hasta un inaudito. 37.4% de disminución en el PIB real de Venezuela en 2019, tras una disminución del 17.7% en 2018 y la caída del más del 60% en los precios del petróleo entre 2012 y 2016. En Corea del Norte, muchas décadas de sanciones, Junto a prolongados periodos de sequía, han dejado a millones de personas de los 25 millones de habitantes que tiene el país desnutridas y empobrecidas. Las zonas rurales, en particular, carecen de medicamentos y agua limpia. Las sanciones, aún más estrictas, impuestas en 2018, prohibieron la mayoría de las exportaciones del país, reduciendo la capacidad del gobierno para pagar los alimentos importados a fin de aliviar la escasez. Uno de los elementos más indignantes de las sanciones de Estados Unidos es su alcance extraterritorial. Estados Unidos machaca empresas de terceros países castigándolas por violar sus sanciones. Cuando Estados Unidos abandonó. Unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán y procedió a imponer sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se jactó de que en un solo día, el 5 de noviembre de 2018, había sancionado a más de 700 personas, entidades, aviones y embarcaciones que hacen negocios con Irán. Con respecto a Venezuela, Reuters informó que, En marzo de 2019, el Departamento de Estado había instruido a las comercializadoras y refinadoras de petróleo de todo el mundo para que redujeran aún más sus tratos con Venezuela o se enfrentaran a sanciones, aunque las operaciones realizadas no estuvieran prohibidas por las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Una fuente de la industria petrolera se quejó a Reuters. Es el modo de actuar de Estados Unidos. Ellos escriben las normas y luego te llaman para explicarte que también hay reglas no estrictas que quiere que sigas. Las autoridades estadounidenses dicen que las sanciones beneficiarán a los pueblos de Venezuela e Irán al presionarlos para que se levanten y derroquen a sus gobiernos. Teniendo en cuenta que el uso de la fuerza militar, los golpes y las operaciones encubiertas para derrocar a gobiernos extranjeros han resultado. Catastróficos en Afganistán, Irak, Haití, Somalia, Honduras, Libia, Siria, Ucrania y Yemen. La idea de utilizar la posición dominante de Estados Unidos y el dólar en los mercados financieros internacionales como forma de poder blando para lograr el cambio de régimen puede llevar a pensar. A quienes formulan las políticas de Estados Unidos en una forma de coerción más fácil de vender a un público estadounidense preocupado por la guerra y los aliados inquietos. Pero a pesar de la conmoción y el terror, Del bombardeo aéreo y la ocupación militar a los asesinos silenciosos de enfermedades prevenibles, desnutrición y pobreza extrema están lejos de ser una opción humanitaria y no es más legítima que el uso de la fuerza militar bajo el derecho internacional humanitario. Dennis Haliday ocupó el puesto de coordinador humanitario de la ONU en Irak de 1997 a 1998 y este último año ocupó. Fue nombrado secretario general adjunto de la organización, puesto al que renunció en protesta por las brutales sanciones contra Irak. Las sanciones totales, cuando son impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU o por un Estado a un país soberano, son una forma de guerra, un arma contundente que mastiga de forma inevitable a ciudadanos inocentes, nos dijo Denis. Si se extienden deliberadamente cuando sus mortales consecuencias son ya conocidas, pueden considerarse genocidio. Cuando el embajador estadounidense Madeleine Albright dijo en 1996 en el programa de la CBS 60 Minutes que matar a 500.000 niños iraquíes para intentar derribar a Saddam Hussein valió la pena. La continuación de las sanciones de la ONU contra Irak. Se ajustó a la definición de genocidio. Hay dos relatores especiales de la ONU nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la organización, dos autoridades independientes y serias que han estado investigando el impacto y la ilegalidad de las sanciones de Estados Unidos en Venezuela, aunque sus conclusiones generales se pueden aplicar igualmente a Irán. Alfred de Sallas visitó Venezuela poco después de la imposición de las sanciones financieras estadounidenses en 2017 y elaboró un extenso informe sobre lo que encontró allí. Impactos muy significativos debido a la dependencia de Venezuela a largo plazo del petróleo, a la mala gobernanza y a la corrupción, pero también condenó enérgicamente las sanciones y la guerra económica de Estados Unidos. Las sanciones y bloqueos económicos actuales son comparables a los asedios medievales de las ciudades, escribió de s a y a s Las sanciones del siglo XXI intentan poner de rodillas no solo a una ciudad, sino a países soberanos. El informe de s a y a s recomienda que la Corte Penal Internacional investigue las sanciones estadounidenses contra Venezuela como un crimen de lesa humanidad. Un segundo relator especial de la ONU, Idris Hazairi, Y emitió una contundente declaración en respuesta al fallido golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Venezuela en enero. Condenó la coerción por parte de potencias externas por constituir una violación de todas las normas del derecho internacional. Las sanciones que llevan a la hambruna y a las carencias médicas no son la respuesta a la crisis en Venezuela, dijo Hazairi. Precipitando una crisis económica y social, no ofrecen base alguna. Para la solución pacífica de las controversias. Las sanciones violan también el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que prohíbe explícitamente la intervención por cualquier motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado. Añade que prohíbe no solo el uso de la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de interferencia o intento de amenaza contra la personalidad de un Estado. O contra sus elementos políticos, económicos y culturales. El artículo 20 de la Carta de la OEA es igualmente pertinente. Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener así ventajas de cualquier tipo. Respecto a las leyes estadounidenses, tanto las sanciones de 2017 como las de 2019 contra Venezuela se basan en declaraciones presidenciales sin fundamento de que la situación en Venezuela ha creado una supuesta emergencia nacional en Estados Unidos. Si los tribunales federales estadounidenses no tuvieran tanto miedo de responsabilizar a la rama ejecutiva en asuntos de política exterior, un tribunal federal podría cuestionar y muy probablemente desestimar todo esto de forma incluso más rápida y fácil que en el caso similar de una emergencia nacional en la frontera mexicana, que al menos está geográficamente conectada con Estados Unidos. Hay una razón crítica para evitar que el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos en Irán, Venezuela y otros países afectados sea letal. No funcionan. Hace 20 años, cuando las sanciones económicas estuvieron recortando el PIB de Irak en un 48%, durante 5 años. Y estudios serios documentaron su genocida coste humana, siguieron sin poder sacar del poder al gobierno de Saddam Hussein. Dennis Haliday y Hans von s p o n e k dos secretarios generales adjuntos de la ONU, dimitieron de sus altos cargos de la ONU por negarse a imponer aquellas sanciones asesinas. En 1997, Robert Pape, entonces profesor en el Dartmouth College, intentó resolver las preguntas más básicas sobre el uso de sanciones económicas para lograr un cambio político en otros países a través de la recopilación y análisis de los datos históricos de 115 casos en lo que estos e i n t e n t ó entre 1914 y 1990. En su estudio titulado. ¿Por qué las sanciones económicas no funcionan? Concluyó que las sanciones solo habían tenido éxito en 5 de los 115 casos. Pape también planteó una pregunta importante y provocativa: Si las sanciones económicas rara vez son efectivas, ¿por qué los estados siguen usándolas? Y sugirió tres posibles respuestas. Quienes toman las decisiones que imponen sanciones sobreestiman sistemáticamente las perspectivas de éxito coercitivo de las mismas. Los líderes que contemplan el recurso último a la fuerza esperan a menudo que el hecho de imponer primero sanciones mejore la credibilidad de sus posteriores amenazas militares. La imposición de sanciones brinda por lo general a los dirigentes mayores beneficios políticos internos que el rechazo a los llamamientos a favor de dichas sanciones o del recurso a la fuerza. Pensamos que la respuesta sea probablemente una combinación de todo lo anterior, pero creemos firmemente Que ninguna combinación de estas razones o de cualquier otra puede justificar el coste humano genocida de las sanciones económicas en Irak, Corea del Norte, Irán, Venezuela o en cualquier otro lugar. Mientras el mundo condena los recientes ataques contra los petroleros y trata de identificar al culpable, esa condena global debería también centrarse en el país responsable de la guerra económica letal, ilegal e ineficaz. Que habita en el corazón de esta crisis, Estados Unidos. Un artículo de Medea Benjamín y Nicholas J.S. Davis. Principal sospechoso: Estados Unidos, los incendiarios del estrecho de Hormuz. El ataque a dos naves petroleras, una noruega la otra japonesa, en el estrecho de Hormuz, hizo resurgir el peligro de una guerra en todo Medio Oriente. Estados Unidos presentó de inmediato un video que no permite llegar a ninguna conclusión y acusó a Irán de colocar minas magnéticas en las naves agredidas. Pero el comandante de la nave japonesa atacada, Yukata Katada, declaró que nuestra tripulación dijo que había un objeto volador. Además, la nave n i p o n a fue incendiada a l mismo día de la visita del primer ministro japonés, Shinzo Abe, tras 41 años de congelamiento de las relaciones entre Irán y Japón. Y Japón es gran comprador de petróleo iraní que necesita para seguir siendo potencia frente a China. Esa coincidencia excluiría por sí sola a Irán, que no cometería una provocación tan grosera y tan les lesiva. Y para sus propios intereses. El principal sospechoso es Estados Unidos, pues en 2015 Trump desconoció el plan integral de acción conjunta, el PIAC, que permite a Irán desarrollar su industria nuclear con fines pacíficos bajo control internacional, cosa que hasta hoy ha continuado haciendo a pesar del bloqueo unilateral de Estados Unidos, que muchas compañías europeas, como la francesa Total, acatan. El demente que ocupa la Casa Blanca y sus asesores que le impulsan a la guerra también acaricia hace rato la idea de que la guerra contra Irán podría darle una segunda presidencia, porque en Estados Unidos Irán no es nada popular, porque muchos recuerdan las humillaciones de la toma de la embajada en Teherán o del sangriento atentado en 1983 contra los marines en Beirut. ¿Trump? Piensa así golpear también a la Unión Europea que quiere destruir y a China y a Rusia que no quieren la guerra en Medio Oriente, pero no pueden abandonar a Teherán. Pero la mayoría de los estadounidenses quiere paz y el Pentágono está exigiendo prudencia porque Irán tiene el doble de la población que Irak. De donde Estados Unidos tuvo que retirarse con la cola entre las patas, y no es posible ocuparlo sin una larga guerra muy costosa en pérdidas humanas que resultarían políticamente intolerables en Estados Unidos. ¿Quién otro tendría interés en desatar una guerra en todo Medio Oriente? ¿Un ala loca de los guardianes de la revolución iraníes que nunca ocultó su deseo de una guerra con Arabia Saudita e Israel? Pero no tiene apoyo ni en la sociedad iraní que desea paz, ni entre los capitalistas iraníes deseosos de reanudar las importaciones, ni el de los ayatolás y de los altos mandos. Israel, en cambio, teme los efectos del triunfo militar y político del gobierno sirio sobre el llamado Estado Islámico, armado y financiado por Arabia Saudita, las monarquías árabes y Tel Aviv. La victoria del gobierno de Bashir a l Assad fue obtenida gracias al apoyo ruso de Irán y, sobre todo, de Hezbollah, que es sostenido y financiado por d e r á n y reforzará política y moralmente a los vencedores. Netanyahu, para enterrar los múltiples procesos por corrupción que está enfrentando en Israel mismo, podría haber decidido provocar la guerra para ajustar cuentas con Hezbollah y Siria con el apoyo de Trump. Su asesor de seguridad el belicista Bolton y Mike Pompeo. Por su parte, Vladimir Putin continúa hoy en Medio Oriente la geopolítica de Stalin, que a su vez aplicaba la de los Ares y Rusia, es una potencia regional, pues tiene hoy tropas y bases navales y militares en Siria y busca en la región un e statu quo favorable a sus intereses mediante acuerdos con la dictadura de Erdogan y frenando a Hezbollah. Para que no ataque Israel. Precisamente por su papel y sus intenciones en la región, no podría dejar de intervenir en una guerra contra Irán, a diferencia de China, que tiene aspiraciones comerciales planetarias y necesita paz en su ruta de la seda, y por eso no manda soldados ni armas a Irán. Actualmente, China, Rusia, la Unión Europea, la ONU y el mismo Japón. Piden moderación y prudencia Estados Unidos, pero Arabia Saudita Y las monarquías del Golfo Arábigo arrojan gasolina al fuego, asociándose a las acusaciones estadounidenses, porque Teherán declaró no hace mucho que si se le p i d e n exportar petróleo, nadie pasará por el estrecho de Hormuz, lo que paralizaría sus exportaciones, provocando así una gravísima crisis económica y una guerra que afectaría a todo el planeta. Los chantajes permanentes y las provocaciones de Washington, como el dron derribado por los iraníes, deben ser rechazados y condenados por todos los países. Recordemos que un presidente estadounidense hizo volar una nave de guerra de su país, el Maine, para iniciar la guerra contra España que le permitió ocupar Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Otro dejó que los japoneses destruyesen su flota en Pearl Harbor para lanzar a su país a la guerra mundial. Y un tercero hundió una lancha patrullera estadounidense en el Golfo de t o n k i n acusando al v i e n Minh para mandar 5 0 0 mil soldados indochina. De Washington solo se puede esperar lo peor. Un artículo de Guillermo Almeida y n a u l Monroy. La peste plástica va tomando nuestros órganos. Monsanto, hasta de sus últimas sílabas, se podría extraer una filosofía de la inversión de la verdad, de que todo resulta opuesto a lo proclamado. Monsanto es el agente clave para la expansión de la agroindustria que le ha significado a la humanidad el campesinicidio más generalizado. Lo cual, en cifras, no tiene parangón con ningún otro trastorno demográfico y ocupacional en la historia humana. b a s t a pensar que hace un siglo las sociedades podían tener un 75% o un 90% de la población dedicada a tareas rurales y hoy se estima en 2%, 4%, 10% la población dedicada al campo en la inmensa mayoría de los estados del orbe. Esa extirpación del campesinado no es el mero avance de la humanidad. No es el canto al progreso siempre mejor que nos insuflan desde los centros de poder. Es una suma algebraica de avances y retrocesos de los cuales la historia oficial solo nos muestra siempre los avances. Hay un formidable avance en los medios de comunicación y en los de transporte, pero también una pérdida de experiencia y conocimiento para tratar a la naturaleza, por ejemplo. Pero Monsanto dista mucho de haber sido y seguir siendo únicamente el piblote de la revolución verde, la agroindustria y la contaminación de los campos. Durante la guerra que Estados Unidos desencadenó para imponer la democracia en Vietnam y que tras 14 años tuviera que abandonar por métodos no precisamente muy democráticos, el papel de Monsanto fue protagónico, proveedor, aunque no exclusivo, de agente naranja, el agrotóxico. Que la aviación de Estados Unidos diseminó masivamente en los campos vietnamitas para quitar el agua al pez. Pero las contribuciones monsantianas vienen de tiempo atrás. Fundada en 1901 para elaborar productos químicos inicialmente dedicados a sustituir alimentos naturales, los que cada vez más conocidos y difundidos aditivos alimentarios, como por ejemplo, b a i l i l i n a para cortar la dependencia culinaria hacia las islas c é l e b e s desde donde se les traía tradicionalmente. Tal comienzo debía haber abierto los ojos de los contemporáneos. La sacarina, uno de los primeros productos de Monsanto de la primera década del siglo XX, ha sido desechada por tóxica, con su extremo dulzor, con dejo amargo. Con el paso del tiempo, su capacidad de incidir en el desarrollo tecnológico se fue ampliando y la consiguiente toxicidad de su producción también. Desde la década del 20, produce PCBS, los temidos polvinifelicoloratos, i que luego de décadas de uso inocente o más bien impune, se iban a revelar con una altísima toxicidad, generando innumerables cánceres infantiles. En la década del 30, significativa y sistemáticamente, Monsanto se convierte en productor de primera línea de otro gran triunfo de la modernidad, ciega y soberbia, derrochando venenos en el planeta, expandiendo el uso de los termoplásticos, encontrándose así. En los puestos de vanguardia para el envenenamiento planetario. Estos plásticos, como los anteriores rígidos, tenían un rasgo que debía haber hecho reflexionar un tanto. Eran materiales no biodegradables. El idioma humano no tenía siquiera una palabra para enunciar semejante realidad. Hasta los logros de la petroquímica, nuestros materiales, nuestros objetos, eran a t u r a l e z a Y por lo tanto, A la corta o a la larga, volvían a ella. Una suerte de reciclado, a veces muy complejo, pero siempre total. Pero con los plásticos se rompen los ciclos naturales, para no mencionar los bióticos ahora amenazados. La naturaleza no puede reabsorber, reasimilar productos engendrados de tal modo que han perdido todo parentesco con el mundo natural. Lo que podía haber sido una advertencia sobre un camino v i n o s o Fue En cambio, muy bien recibido para abaratar costos, mejor dicho, para abaratar los costos del capital, que prefiere productos baratos en lugar de buenos. Una cuestión de rentabilidad, pero empresaria, no social, aunque todos sus argumentos se basan en que trataría de rentabilidades de la sociedad. Con el horizonte de una guerra e m i d e n t e y el recuerdo del anterior, con sus peripecias en las trincheras, los soldados asolados por chinches y piojos investigadores se dedicaron a pergeniar insecticidas. Así, Monsanto trajo al mercado el DDT, descubierto por un técnico suizo-alemán en 1939. Una solución radical a las vicisitudes provocadas por insectos. Sin embargo, la guerra que se desata en 1939 no tendrá trincheras. La aviación y los bombardeos cambiarán el panorama y la estructura de las guerras, y los insecticidas quedarán arrumbados. Por eso, en la posguerra, los laboratorios buscarán. e m p e c i n a d a m e n t e nuevos usos a sus investigaciones y aplicaciones, y e m p e z a r así la aplicación de insecticidas a la agricultura. Será el momento del combate químico a las plagas que hasta entonces se atendían y enfrentaban mediante uso físico o biológico. Así llegamos a la revolución verde. Monsanto resultó una vez más pieza clave, pivot del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, USA, cuando en los 90. El gobierno norteamericano decide un plan alimentario mundial basado en las pampas argentinas y las praderas norteamericanas. Cuando los emporios de la agroindustria estadounidense se sintieron fuertes como para administrar los alimentos del planeta, este plan se desencadena a partir del recurso de la ingeniería genética aplicada a alimentos, con la producción masiva y en permanente expansión de alimentos transgénicos. Antes Monsanto había tenido el dudoso honor de patentar otro edulcorante, n probablemente más tóxico que la problemática sacarina, el aspartame. Son varios entonces los aportes a una alimentación degradada tóxica, como por ejemplo la saumatotropina bovina, una hormona. Que ha sido rechazada de plano en los mercados europeos, por ejemplo, aunque en Estados Unidos se la consume libremente. Fue diseñada para aumentar la producción de leche y los reparos provienen de que diversas investigaciones la asocian fuertemente con cánceres de mama y de próstata. La perla de tantos nefastos aportes, siempre tolerados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y sus satélites, y claramente adoptados y aplaudidos, Por el mundo empresarial moderno, ha sido el tratamiento y el procesamiento de los países que no son alimentos, pero que tienen una insidiosa c a l i d a d y están muy vinculados a los alimentos. Como ya es de público conocimiento, las montañas de plástico, los basureros gigantescos compuestos en un 90% de material, Plástico, las islas oceánicas flotantes con superficies mayores a las de los más grandes países del planeta constituyen un problema de creciente actualidad, pero se trata de un problema menor pese a su envergadura. Ante la cuestión de otro aspecto descuidado de los desechos plásticos, sus micropartículos que están urbi e torbi. Como lo plástico, ya dijimos, no es biodegradable, la erosión va achicando, rompiendo, despedazando los envases, las bolsas, hasta perderse de vista. Pero así, microscópicas siguen siendo partículas que no se biodegradan, que respiramos e ingerimos a diario. Una cancha de fútbol de pasto sintética, debido a la fricción que a su superficie es sometida, es un sitio ideal para la producción de micropartículas plásticas. La erosión en general, el agua y el viento producen permanentemente micropartículas plásticas. Hay quienes empiezan a preguntarse a dónde van a las partículas que se desprenden permanentemente de los materiales plásticos que están prácticamente en toda nuestra vida cotidiana. La pregunta es, como siempre, tardía, porque el sentido común ha cedido el paso al lavado del cerebro que nos encanta y cautiva. Como lo novedoso, lo moderno. Finalmente, la Universidad de Newcastle, Australia, tras laboriosos conteos de material invisible a los ojos, ha establecido magnitudes aproximadas de consumo involuntario de micropartículas plásticas, unas 1 0 0 mil al año, que traducido en peso equivaldría a unos 250 gramos. Otra estimación que han hecho con semejante ingestión. Unas 50 tarjetas de crédito al año a razón de un peso de 5 gramos por tarjeta, lo que equivale a una tarjeta ingerida por semanas por vías respiratorias y digestivas, porque las principales fuentes de ingreso a nuestros cuerpos de tales micropartículas e s medianamente alimentos, agua y aire. Se ha verificado, por ejemplo, que el agua potable en Estados Unidos tiene el doble de tales micropartículas respecto de la correspondiente europea. Pensemos un minuto cuántas de tales partículas puede haber en las aguas potables de países como Uruguay, Argentina y Brasil. El mundo médico ha sido más bien remiso en informar qué puede ocurrir en nuestros cuerpos con los microplásticos, y sin embargo, hay investigaciones de biólogos como los norteamericanos Theo c o l b o r n John Peterson Meyers y Diane Dumanowski, por ejemplo, que a mediados de los 90 relevaron la presencia de partículas plásticas invisibles del policarbonato, del poliviniocloruro, en numerosos animales. Que presentaban junto con estos alteradores endócrinos diversas malforaciones m o trastornos en la vida sexual y reproductiva, y por ejemplo, rastrearon la presencia de bisfenola, ingrediente del PC, un reconocido alterador endócrino en bebés. Sus biberones estaban hechos de PC. Nuestra estulticia no sabemos si tiene precio, nos tememos que sí, pero lo que es indudable Es que es inmersa. Un artículo de Luis c s a b i n i Fernández. Tierras raras: carta de China contra Trump. Tras lanzar una estruendosa guerra económica contra varios países del mundo y fundamentalmente contra China para tratar de mantener su ya debilitada de hegemonía mundial, a la administración estadounidense de Donald Trump ahora le preocupa que la política de sanciones se le convierta en un b o o m e r a n g Ya le empiezan a salir obstáculos hasta en su propio país, pues recientemente la Cámara de Comercio Norteamericana expulsó a la cadena CNBC que la utilización de aranceles, como el aumento de amenazas a nuestra economía, va a perjudicar al país y también crea incertidumbre con nuestros socios. Hace pocos días, más de 600 importantes compañías estadounidenses, entre estas Walmart, Costco, Target, Levi Strauss, Head Bootlocker, en una carta enviada a Trump, lo instaron a eliminar los gravámenes actuales y cesar la guerra comercial con el gigante asiático. En la misiva se expresa que las tarifas adicionales con las que amenazó el mandatario tendrán un impacto negativo para todos los ciudadanos estadounidenses. Se calcula que otra subida de aranceles supondrá la pérdida de más de 2 mil millones de puestos de trabajo. Se calcula que otra subida de aranceles supondrá la pérdida de más de 2 mil millones de puestos de trabajo y recortaría el PIB r Interno Bruto o o d u c t p del país en un 1%, además de costar cerca de 2 mil dólares a cada familia estadounidense. Trump, como siempre ha hecho desde su llegada al poder, refutó ambas declaraciones y hasta amenazó con abandonar su membresía en la Cámara de Comercio si continuaban criticando su política comercial. Pero lo cierto es que la incertidumbre también ha comenzado a ser mella dentro de la Casa Blanca y del Pentágono. Pues no han logrado debilitar la economía de Pekín como esperaban y ahora temen que entre las posibles medidas futuras que tome el gigante asiático esté la de disminuir sus exportaciones de tierras raras a Washington. Ante esa realidad, Estados Unidos se ha lanzado en una desenfrenada búsqueda de esos elementos en otros países, sobre todo en África, Europa y Asia Central. Pekín controla aproximadamente entre el 85 y el 95 por ciento de la producción. Y el suministro de todas las tierras raras, mientras Washington depende del 80% de esos suministros precedentes de la nación asiática, India, Rusia, Estados Unidos, Burundi, Malawi, Canadá y Australia, también las producen, pero en menores cantidades. El Pentágono está negociando con empresas mineras del continente africano para encontrar nuevas fuentes cruciales para industrias como la militar y la tecnología. Según datos oficiales, China se posiciona como un líder en producción de esos elementos, hasta con 120 mil toneladas al año, que representan el 70% de la demanda mundial y el 80% de la estadounidense. Por lo que, una interrupción de sus suministros tendría graves efectos negativos en la economía norteamericana. El enfrentamiento entre estos dos países se agrava de las últimas semanas después de que Washington decidiera incluir en su lista negra comercial a la compañía Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones. Los componentes de tierras raras se emplean en sistemas armamentísticos, imanes potentes, teléfonos con pantalla táctil, cristales especializados, dispositivos de aeronaves. Otros de sus usos son en coches eléctricos, híbridos, turbinas, desarrollo de ordenadores. Televisores, filtradores de radiación, baterías, láser con múltiples aplicaciones, reactores nucleares, entre otras. Se caracterizan por ser muy buenos conductores de electricidad y por sus propiedades magnéticas, pudiendo individualizar su magnetismo mediante la variación de sus aleaciones con el fin de crear imanes con comportamientos específicos según su uso final. Las tierras raras constituyen un grupo compuesto por 17 elementos, metales y minerales, cuyo nombre se debe a que su extracción. Resulta bastante dispersa y no concentrada como en la mayoría de los otros. En muchas ocasiones se extraen de otros procesos productivos y algunos son bien escasos, lo que los hace muy cotizados por su utilización en las nuevas tecnologías. 15 de los 17 elementos que componen las tierras raras provienen del grupo de los lantánidos, nombre genérico de los 15, cuyas propiedades son muy semejantes. A los lantánidos se suman el escandio y el litrio. Que poseen ciertas similitudes con ese grupo. Forman parte de las tierras raras: serio, lantano, praseodimio, n e o d i m i o p r o m e t i o samario, europico, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio, l u t e c i o escandio e itrio. La alta producción de estos elementos en China hace que sean especialmente sensibles al contexto geopolítico que puede provocar restricciones de suministro de una materia esencial. Para las economías estadounidenses y europeas. Expertos aseguran que si China corta los suministros a Estados Unidos, este país s u f r i r í a fuertes atrasos tecnológicos y militares y tardaría por lo menos tres años en buscar nuevos abastecedores. Como se observa, China tiene una carta poderosa en sus manos que puede hacer recapacitar al obstinado magnate de la Casa Blanca. Un artículo de Delberto López Blanch. Los daños sociales de la desinformación, nuevos delitos de lesa humanidad. No se tipifican y penalizan con los rigores éticos o jurídicos más obvios los daños que produce la desinformación y que son siempre muy severos contra el tejido social, todo. Ocurran donde ocurran, no hay atenuantes. A estas alturas de la historia, la agenda temática indispensable para cualquier sociedad no es un misterio ni un enigma indescifrable. No hay territorio en el planeta que no tenga urgencia de saber qué pasa verdaderamente con la economía. No como la trama de negociaciones procaces culpables de la miseria, sino como la realidad cruda y dura del paradero de las riquezas producidas por los trabajadores. Y sobre eso reina la inanición informativa. No hay territorio que no requiera saber con nitidez escrupulosa qué hacen los políticos, no por el entramado tóxico del tráfico de influencias, favores u odios entre ellos, sino por la calidad y la cantidad de los problemas sociales que deben atender bajo. Mandato democrático. No hay palmo de planeta que pueda confiar en su estructura social sin conocer la dinámica completa del avance de sus derechos y sus responsabilidades frente a la complejidad misma de su dialéctica histórica, en las ciencias, en las artes, en la conflictividad y principalmente en la evolución de sus luchas, todas y cada una en el espectro complejo de las conductas en comunidad. Y eso es de lo que más se silencia y tergiversa. Desfigurar los hechos es también desinformar. Hace mucho tiempo, en los métodos y los instrumentales científicos de la producción informativa, dejó de tener valor la excusa de la ignorancia. Lo que se publica o lo que se silencia tiene la marca de los grupos de inteligencia, públicos o privados. Que operan dentro y fuera de los medios de información. Ahí se cuecen los datos, su extensión, su profundidad, su calidad y su cantidad. Ahí se definen los temas y se definen el canon, informativo obligatorio que una sociedad requiere para su desempeño cotidiano. Pero, bajo el capitalismo, Que ha convertido la información también en mercancía, secuestrada para tribulaciones políticas o mercenarias, el canon, el conjunto mínimo obligatorio de información, no obedece a la producción social del conocimiento colectivo, sino a la lógica de la ignorancia del mercado. Tal canon y su dialéctica histórica son hoy una referencia ineludible para medir la calidad y cantidad de la producción, la distribución y la interlocución con la información ofertada. Hay perfiles s e t a r i o s del género, de oficio, de orientaciones políticas, estéticas o científicas. Hay datos por poblaciones suficientes, relevamientos geográficos, climatológicos, económicos, políticos y culturales abundantes, como para proveer a las sociedades enteras con informaciones pertinentes, oportunas, amplias y críticas, sin excusas, sin pretextos y sin omisiones. Y, sobre todo,. Proveer el canon con verdad científica, diversa, rica, consensuada y enriquecida permanentemente. Hay métodos avanzados para garantizarlo, a pesar de que la niebla de mediocridad y servilismo que cubre a la mayoría de los medios no permita que se conozca la fuerza de la ciencia al servicio de la información social cotidiana. Desinformar. No es solo suspender la transmisión de datos, es también sepultar un canon social informativo obligatorio. Es reducir el acto de informar al capricho convenciero de los fabricantes de noticias. Es redactar corpus cercenados al antojo de una ofensiva contra la conciencia de los interlocutores para entregarlos una visión o noción de la realidad deformada, desfigurada, desinformada. Es un fraude de punta a punta, no es una omisión más o menos interesado tendenciosa. No es una falla del método, no es un accidente de la lógica narrativa, no es un incidente en la composición de la realidad, no es una pecata minuta del descuido, no es una errata del observador, no es miopía técnica ni es, desde luego, gaje del oficio. Es lisa y llanamente una canallada contra el conocimiento, un delito de lesa humanidad. Es como privar a los pueblos de su derecho a la educación. A estas alturas de la historia y especialmente de la historia de los medios de comunicación, es insustentable e insoportable cualquier excusa para informar oportuna, amplia y responsablemente. No hay derecho que justifique la acción deliberada de silenciar lo que ocurre y, en el poco probable caso, de que un medio de información no se entere de lo que ocurre. Ese medio realmente no merece respeto alguno. La excusa de no saber, de no conocer, De no tener información para, por ello, no asumir la responsabilidad profesional y la ética que le compete a un medio informativo. Es francamente sospechosa y ridícula. Renuncien. Ningún pueblo debería soportar la ineficiencia inducida de un medio concesionado por tal sociedad para el ejercicio profesional y obligatorio de transmitir la información que es propiedad social. Hay tecnología y metodología suficientes s que invalidan toda palabrería esmerada en excusar las intenciones. Míseras de los que desinforman, incluso si lo hacen mintiendo con emboscadas finalmente elaboradas en laboratorios de guerra psicológica. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye. El de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la vista de todas las canalladas inventadas por el capitalismo para violar el legítimo derecho de los pueblos a la mejor información evaluada ética y científicamente por las sociedades, bien vendría a instruir una revolución jurídico-política hacia una nueva justicia social irreversible que tuviera como ejes prioritarios los que competan a la cultura y a la comunicación como inalienables. O dicho de otro modo, que nunca más la cultura, la comunicación ni la información puedan ser reducidas, retaseadas ni regateadas por el interés de la clase dominante contra las necesidades de las clases oprimidas impunemente. Un artículo del doctor Fernando Buenavaz Domínguez. Irán, Estados Unidos, petroleros en llamas y futuros estallidos fallidos. Si Estados Unidos no hubiera metido las manazas en el mundo islámico, es muy probable que Europa no hubiera conocido ni el terrorismo del ISIS ni éxodos bíblicos. Se decía que el Líbano, antiguamente Venicia, era la Suiza de Europa, desde el gran desarrollo político, económico y cultural del que gozó durante décadas. Con la Guerra de los Seis Días, 1967, Israel se apodera del 85% del territorio de Palestina y se desestabiliza la región, cayendo uno a uno todos los países árabes que rechazaron esa colonización sionista que contó con el apoyo tácito de Gran Bretaña. La ONU y Estados Unidos. Irak es atacada con el falso argumento de que posee armas de destrucción masiva. Las bombas lleven sobre Bagdad, matando a decenas de miles de civiles, muchos de los cuales quedaron carbonizados en los frágiles refugios de sus viviendas. Saddam Hussein, el enemigo de Occidente, Israel, Es ahorcado entre carcajadas de mercenarios estadounidenses. El 30 de diciembre del 2006, su régimen laico se derrumba y de su s ceniza surge el ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria. Estados Unidos se limpia las manos, el terror cae sobre Europa. Israel celebra con cohetes la victoria. Libia, que durante décadas. Figuró como el país con mejor calidad de vida de África, se convierte de repente en otro gran enemigo de Occidente y Estados Unidos, potencia que solía hacer multimillonarios negocios con Trípoli. Los aliados asesinan al Muammar el Gaddafi el 20 de octubre de 2011 y ponen en su lugar a sus marionetas. Ahora ese país es un infierno. Un enjambre sin ley donde las tribus trafican con esclavos, violan a hombres y mujeres, torturan a los inmigrantes. Las mafias se dedican al comercio humano y tratan a las mujeres como si fueran animales. Los derechos humanos se entierran en la basura. Adiós los días en que los obreros y técnicos del mundo árabe y de otros territorios del planeta querían ir a trabajar a Libia, pues era el país que mejor les pagaba y trataba. Luego estalla la primavera árabe en Siria, otro vecino incómodo de Israel. Tras ocho años de guerra, de los 18.2 millones de habitantes que tenía ese país, 6.2 millones son desplazados internos y 5.7 millones son refugiados que viven en países vecinos. Se puede decir que ya tenemos otro estado fallido. Para blindar al pequeño David, armado hasta los dientes con armas nucleares, insacula s a q u e l o r u m El conflicto sirio jamás se hubiera producido o alcanzado los niveles que alcanzó sin la penetración del ISIS en el territorio tras la caída del régimen iraquí que hacía de cemento en la región. La operación de limpieza no ha hecho más que empezar. Ahora, Tel Aviv, y Estados Unidos, con la complicidad de Europa, España ayudó al bloqueo de Irán con una fragata. Han puesto el punto de mira en el régimen de los ayatolás. El régimen islámico de lenda IS debe ser destruido. Hay varias razones de peso. No se pliega a las demandas USA, denuncia los abusos de Israel y defiende el derecho a la creación de un Estado palestino. No me gusta ningún gobierno religioso, pero aquí no es el momento de tocar ese asunto. Había que crear otro casus belli, ya lo tenemos. La semana pasada, dos petroleros han atacado en aguas internacionales, el, en aguas internacionales del Golfo de Omán y, sin ninguna prueba convincente ni contrastable, Estados Unidos acusa del sabotaje a la Guardia Revolucionaria en Arí. i r á n El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha instado a Irán a que reconozca ese acto terrorista en el Golfo de Oman, lugar por donde pasa un quinto del petróleo que circula por el mundo. Como evidencia borrosa y dudosa, la Casa Blanca ha publicado un video confuso que demuestra la implicación de la Casa b a De los terroristas iraníes. Teherán ha negado su participación en los hechos y acusa a Estados Unidos de estar preparando una trampa para ganarse a la opinión pública occidental y lograr luz verde para emprender acciones bélicas contra el enemigo más incómodo de Israel. Tras el ataque, cuya autoría está por determinar, los barcos iraníes rescataron a los 40 tripulantes de los dos petroleros, a saber, el Kokuga. Corajeus, que tiene un boquete en uno de los lados y pertenece a una compañía japonesa, y el noruego, Fron Altair, que se incendió y ha quedado para el deshuece. Para sorpresa de todos y todas, ha salido en defensa de Estados Unidos el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, conocido como el carnicero de Riyadh. Aseverando que los buques cisterna fueron atacados por Irán para bloquear la ruta de petróleo y perjudicar a Occidente. Pero el episodio más esperpéntico que no me canso de repetir es la chapuza de Estados Unidos en la guerra de Afganistán 1979-1992. Las tropas soviéticas apoyan al gobierno socialista ilanco de Kabul. La CIA arma a los muyadines islámicos. Y entrena a Osama bin Laden para derrocar al Diablo Rojo. Tras la desintegración de la URSS, se inicia la retirada de las tropas soviéticas de ese país. Es derrocado el gobierno pro-soviético y los muyahedines, talibán y Estados Unidos celebran la victoria. Luego se instala el Estado Islámico en Afganistán. Su gobernante de facto, Osama bin Laden, Que odia a Estados Unidos por no tener tropas estacionadas en Arabia Saudí, donde nació Mahoma y están los principales lugares santos del Islam, ordena los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, 11S, el Pentágono y la Casa Blanca, Al Qaeda, la base, que es dirigida por Osama Bin Laden, hasta su muerte da luz al ISIS tras la guerra de Irak. Y así se envuelve el mundo en una pavorosa llama de terror que, Siempre que esté a punto de apagarse, viene el 666 del imperio para echarle gasolina, lo que provoca ira y odio en Europa, racismo en diferentes grados hacia los que huyen de una tragedia bíblica que inició, alimentó, aunque luego se le escapó de las garras el águila bicéfala, sinónimo de delirio y esquizofrenia voladora. Un artículo. De Javier Cortines. Sinoso camino. Gracias. Estuvo con ustedes una lluvia de café. Quien los invita a visitar y a escuchar la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.